único jefe que tenemos es dios y a él le rendiremos cuentas cuando nos llame a su lado eh, lo que nosotros hemos hecho y y vamos a seguir haciendo es hacer conocer cómo se van achicando los derechos políticos y los derechos humanos en nuestro país eh, gracias al movimiento socialismo como el movimiento socialismo ha cooptado la justicia la fiscalía el ministerio público para sus fines políticos por ello hemos presentado hemos visitado el día de ayer Eh, junto con mi colega Wilson Santamaría y el secretario ejecutivo del partido, Jaime Navarro, a la presidenta del Congreso, a la señora eh, Luz Salgado, donde hemos, nos hemos reunido por más de una hora y media, y le hemos hecho conocer estos detalles, le hemos entregado un... un Un folder con un resumen ejecutivo. Le hemos dicho que en Bolivia hay alrededor de 700 exiliados políticos, varias docenas de presos políticos y varios enjuiciados y perseguidos. Le hemos explicado la situación en la cual estamos viviendo en Bolivia y la posible aprehensión de Samuel Doria Medina el día tre, jueves 3. Ella se ha comprometido a analizar con su bancada a aquel tema en las próximas horas. También hemos visitado al presidente del partido PPK, al señor Gilbert eh, Violeta, con el cual nos hemos reunido en horas de la tarde, y también le hemos expresado exactamente lo mismo, la falta de democracia en nuestro país, que el día que pasa se va achicando, eh, el, el, el recorte de derechos políticos y derechos humanos, y está claro, la declaración del presidente Morales muestra cómo... No quiere que nos movamos los bolivianos y quiere que nos sometamos a, al peso que tiene su fuerza política en este momento por estar en el poder. Entonces el señor eh, eh, Gilbert, Molina, Gilbert Violeta, que es el presidente del PPK, nos ha hecho conocer que anoche mismo o hoy en la mañana iba a hacer conocer todas estas violaciones al presidente Kuczynski porque el presidente Kuczynski visitará las próximas horas Bolivia. Entonces él debe saber cómo estamos en Bolivia y hemos quedado en mantener un flujo continuo de información de cómo se vaya desarrollando el tema de Samuel y otros temas en persecución política. Las próximas horas estamos haciendo agenda para visitar congresos de la Argentina y congresos también de el, eh, del, de Brasil para hacer eh, la misma información, para darles la misma información. ¿Cuál es el objetivo? El mismo objetivo, el objetivo es absolutamente el mismo, el hacer conocer cómo se están Eh, eh, quitando los derechos políticos y los derechos humanos a los políticos en Bolivia incluso eh, nosotros queremos solidarizarnos y expresar nuestro repudio, hemos visto en las redes que dos periodistas han sido detenidos no sabemos los motivos, estaban en una audiencia y eso no puede ser o sea, estamos viviendo en democracia o en qué estamos viviendo, si hay algo que consultar a los periodistas que los citen a una reunión, no que los detengan y los lleven a declarar, nos parece absolutamente repudiable aquello hay voces en el oficialismo y que ustedes van a a visitar justamente para perjudicar este encuentro para que no haya bueno, para que ambos presidentes no puedan entablar una buena negociación el presidente Morales y los oficialistas tienen que aprender a respetar los derechos de las personas nosotros vamos a visitar hacer conocer a todo aquel que tengamos que hacerlo lo que está sucediendo en Bolivia el presidente Morales no tiene que temer ¿De qué tiene que temer? ¿De que hagamos conocer lo que pasa en Bolivia? Por supuesto que no tiene que temer aquello. Nosotros no hemos ido a pedir que, que no haya reuniones, ni mucho menos. Jamás haríamos aquello. Hemos ido a que el presidente Kuczynski conozca la realidad de Bolivia. Y el presidente Morales, si quiere tener un buen relacionamiento con los países del mundo, lo que tiene que empezar a hacer es respetar a los políticos bolivianos, respetar a la prensa boliviana y respetar los derechos de cada uno de los bolivianos.